Aníbal Troilo y su orquesta. Se vio, se palpó, se percibió que los productores tenían confianza en poder contar eh, lo que les pasaba, cómo les pasaba, preguntar y, y ver para dónde iban. De la colmena y gallinero. Un noticiero agropecuario. Por FM Central Ferroviaria.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 Andando solo, bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color, carito, sueño. Se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas, carito, suelta mi piedra, para volar como el sorzado en primavera. semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel altar de ser que la salvo del picuat refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos carito yo soy tu albor para ti quiero suelta tu canto cómo les va, acá andan los pitojuanes muy contentos y algunos picaflores también porque ha llovido ha llovido y eso eh, ya lo predispone a uno de otra manera, de otro carácter de otra proyección de día y de y otras cosas también ¿no? no sabemos cuánto la tormenta que parecía que estaba desde el este ¿no? Eh, que nosotros sabemos que desde allá no llueve pero giró la tormenta Pensábamos que se iba a ir hacia el norte o sea, no se fue hacia el sur y de allá vino en esta alerta que no creíamos que parecía que iba a ser el viento nada más pero a partir de por y doce de la noche una empezó a chispear y después sí chispeó más fuerte no sé no sé si habrá llovido mucho o no pero fue muy interesante y bueno marcó esto no los aromas las frescuras los cambios de, de, de de colores, ¿no? Porque se lavan algunos colores El monte, ayer lo veíamos Estaba bien verde Pero bueno, esta lluvia lo va a marcar bien Con muchas de las flores, ¿no? Los chañares, los aromos Estaban totalmente florecidos Así que mmm, trabajo para abejas Hay mucha tarea para abejas Ahí comenzamos a caminar este a andar en las cuatro horas que nos quedan con una noticia importante, ¿no? Eh, en, la, en, lo, en los trenes, en los vagones de la vida donde nos toca andar, se sube y se baja, baja gente y recién le preguntaba a Gabriel yo cuánto hace que trabajamos juntos, cuánto hace que nos conocemos en esto de de hacer este programa y otros programas más, ¿no? Que ha hecho Gabriel, bueno, han pasado varios programas, estuve pensando en eso, eh, jóvenes por el clima. Mmm, sol de medianoche un programa que hizo con nadie campo y nicole campo también gabriel rodríguez para a tomar otro otros horizontes y bueno es una persona muy valiosa en la estructura rígida de los sábados de la mañana de lo que se saca al aire lo que se pone en el aire lo cómo se acomoda la música y todo eso no y, y bueno no, no lo tomamos como una una despedida permanente, sino que eh, va, a, va a, a evolucionar en otros aspectos. Y bueno, no se va tan lejos, se va por acá cerca, va a seguir viviendo el club del eje, parece. Pero bueno, eso, eso es lo interesante. La cuestión es que Gabriel Rodríguez, este es el último programa que nos opera, este es el último programa que va a estar con nosotros de esta manera. Vamos a seguir contando con él para muchas cosas y eso está como bueno. Así que les quería contar como para, para empezar a, a, a caminar. A todo esto, Gaby, me parece que se cortó la salida por internet. ¿Está todo bien eso? revisalo por favor. Sí, sí, salió bien. Ah, bueno. Entonces, bueno, eso como para empezar, Gaby, que te vaya muy lindo te vamos a extrañar así que ocho años juntos no un montonazo un montonazo son cincuenta y pico de programas por año imagínate si a todos le ponemos programas porque realmente es un montón que la colvenia no se toma vacaciones así que por esto el compromiso con la producción y los productores que no, tampoco se toman vacaciones así que en ese aspecto nos no, nos miramos y bueno miramos esto eh, la cuestión es que hoy realmente tenemos bastante para trabajar, de hecho vamos a trabajar articuladamente con la radio una radio, Muchas Voces de Capilla del Monte, la 98.1, perteneciente a la estructura organizativa de la cooperativa Vía Araba, eh, porque va a transmitir en vivo la feria de semillas a partir de las 11 de la mañana, y ahí vamos a hacer un ensamble. Si bien ya tenemos audio de gente que va a ir a esa feria, Marcelo Acosta nos mandó un audio y ya vamos a compartirlo. El programa duraría aproximadamente unas tres horas eh, y ese esa, esa, ese esa nebulosa que va a ocurrir después de las 11 de la mañana. Pero lo cierto que tenemos tres horas muy cargadas los que pudieron ver el flyer dentro del grupo de oyentes de La Colmena donde top tocábamos el temario y lo que va a suceder en el programa que por él siempre son intenciones pero otras veces ya están planificadas ya tenemos las cosas así que como pasa últimamente tenemos entrevistas ya hechas para compartir con ustedes eh, y tenemos eh, esta esta mirada no la la eh, la primera entrevista que vamos a compartir es la de Juan Riachi donde nos va a tirar nos va a um, convidar a mirar sus percepciones con respecto al Congreso Caprino que fue un quilino, ahorita nomás 8.30 salimos con Juan, eh, con su chacarera de Chilín enmarcando esta esta mirada. Eh, también tenemos una, una entrevista muy buena que hicimos con Carlos Barabal, integrante de Base Federada, pero sobre todo productor de la zona centro de Córdoba, entre Oncativo, la Laguna Larga y ahí produce terneros, Carlos Baravale, que antes fue Federación Agraria y fue uno una de, de, de los grupos que se sindió se separó se de Federación Agraria y eh, organizaron bases federadas. Carlos es el vicepresidente, pero él aporta una herramienta tecnológica de Actech, ¿no? estas nuevas tecnologías para lo que son las buenas prácticas agropecuarias. Esta, bonita, esta política pública que tiene el gobierno de la provincia, que bonifica a los productores que apliquen este tipo de cosas en sus sistemas productivos. Ahí Carlos Baravalle nos cuenta un poco de qué viene esto, de eh, cargar eh, y evolucionar el sistema productivo en esta actech, en esta plataforma, en esta página web, como lo quieran denominar. Eh, ¿Y cómo se hace? Bueno, enviando un mail, todo eso nos cuenta eh, Carlos Baravalle en la entrevista y también nos cuenta cómo se va a ir resolviendo desde su mirada, ¿no? Eh, la cuestión de la aftosa, la vacunación de aftosa y el precio de la aftosa, quien lo termina pagando finalmente, ¿no? Así que de eso hablamos con Carlos Baravales. También tenemos una entrevista muy buena con Mariana Victoria Vigo, directora de la. De la, bueno, de la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba en el Encuentro de Mujeres Rurales que se nos viene ahora esta semana que viene se inaugura el martes, el día del voto femenino y sigue miércoles, jueves y viernes con varias temáticas entre ellas importantes ¿no? como la tierra, el agua, el cambio climático, la comunicación comunitaria de todo eso se habla ahí un cachito con Mariana Victoria Vigo, que vamos a a también a ponerlo al aire para poderlo compartir. Y no queríamos dejar estas cosas que nos pasan cerquita, al lado, que pasan por la calle, casi por la esquina. Eh, la Comuna de Media Naranja, nuestros amigos ahí, Juan Carvelo, el, el jefe comunal, eh, Osvaldo Luna, eh, también colaborador, Dani Nareto, Daniela Nareto, la directora de la escuela secundaria, eh, y toda esa gente que colabora con, con, con el desarrollo del noroeste y un curso de apicultura que han llevado adelante esas comunas con 42, más de 40 asistentes a un curso de apicultura que está dictándose ahí en la zona bajo la estructura del CEDER, ¿no? esta, esta, esta composición que tiene... El, ...el gobierno de la provincia para apoyar la formación y la capacitación juvenil. Así que eso está pasando ahí en la comuna de Naranja ...y lo entrevistamos a Juan Carvelo... ...que también va a poner luz en la ruta y otras cosas más... ...que la va a dejar recoqueta a la zona ahí de Medianaranja. Así que eh, tenemos esa entrevista de acá, de la zona. Y para cerrar un poquito y no irnos del barrio, ¿no? De nuestras esquinas, de nuestros lugares... Eh, de nuestro grupo de vecinos del barrio, la Biblioteca Popular del Barrio Lavanda tiene un montón de actividades que propone y bueno, las vamos a comentar en algún momento. Pero no los aburro más, vamos a caminar esto eh, pensando en La Vaca, que está eh, esperando su turno en la sala de espera de, de alguno de los espacios figurados para, para ver sus preñas. ...que es lo que propone Carlos Barabale... ...así que... eso salió en el flyer... ...con un temario... ...así que... ...los dejo... ...los dejo con algo de música... ...y ya volvemos con Juan Riachi... ...Juan... Eh, ...Gaby... ...a la y media... ...salimos con Juan... ...veamos lo de la Chacarera de Chile... ...dale... ...vamos por eso... ...vamos por la música...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 Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento Para medir la distancia, para saber que persijo, para ver lo que me falta, para anotar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada, me asumo para saber, para tocar el peligro. Para ser el testigo para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo para inventar la pasión para asomarme contigo me asomo al borde del pozo para perder el control y después para tenerlo para no decir que no para visitar el templo de las viejas ceremonias me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia y somos al otro sentido al tiempo que va al revés Me asomo a lo que te asomas Para ver lo que no ves Me asomo a la vida nueva Para conjurar el tiempo Me asomo a ver tus preguntas Y decir que si sí otra vez Me asomo cada mañana Para tener tu latido Para sentir que estoy vivo Para perder el sentido Descifrar el misterio de ti de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía me Asumo a tu luz prendida en el filo de los años Me asomo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones. Me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener. feta de corazón obre Bañarme por Sauce Punto y en de la noche. De nuevo en bienfunes a de ser para poder ver un duelo deportivo con alemán. Y el domingo por la noche, si puedo encontrar lugar. Dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear. Mucho he visto por el mundo y más me queda por ver, pero hay algo que he aprendido que tengo a. me el día por ahí, bañarme por Sause Punco y en de anfunes dar areando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el literal Demoramos un poquito para entrar, porque Juan Riachi está empantanado. Está totalmente empantanado, tiene el barro hasta la en 38 milímetros en danfones. ¿Qué quieren que le diga? Un día 20 de septiembre, papá. Hay que verla esa, Juan, ¿eh? No todos los días. No so no solamente que no, no no no nos trae la alegría y la lluvia, como decíamos esta mañana, sino esta cuestión, ¿no? Por el posible freno a los incendios, esta cuestión del de ánimo de las flores y, y el verde del monte y bueno y encima de estar más contento de esto. Nosotros tenemos un dato de los chañaritos de 16, casi 17 milímetros y nos faltaría para completar el de la estación meteorológica de las playas y el de Elíque. No, ya, ya lo vamos a tener, ya lo vamos a conseguir para decirle a la audiencia pero bueno, Juan Rech está con nosotros después de un eventazo ¿no? un congreso caprino en el norte de Córdoba con toda la letra una cuestión de científicos y de productores ¿no? esta cuestión del cruce entre lo que se propone lo que se hace, lo que se investiga y la necesidad de esto de, de afianzar organismos de gestión pública en todo esta, este acercamiento que, que propone este congreso caprino que nos pareció impresionante pero bueno Juan estuvo ahí, yendo y volviendo como loco. Tenía dos espacios, Juan, ¿no? Esto es una cuestión más académica, más de salón, y otra cuestión en la unidad productiva. ¿sí? ¿Así funcionó el Congreso todo el día? ¿Y cómo, cómo viste eso? ¿Cómo funcionó eso? Hola, Miguel. Hola a toda la audiencia. Después de 15 días de, de ausencia en vivo, digamos. Sí, sí, sí. Eh, Miguel, la verdad que salió muy lindo el congreso hubo más de, de 150 personas o sea genuinas que fueron al, al inscripto digamos no Incripto, sí más de 150 200 personas digamos hubo uh -huh. sorprendió mucho más más los alumnos que de la escuela no o sea esto es importante y contar a los estudiantes de las escuelas exacto eh, el, el programa del congreso tenía dos Eh, dos lugares en simultáneo. Uno era en, en el IPEC, eh, edificio central. Cuando digo IPEC es el Instituto Privado de Enseñanza Quirino. Bien. Y eh, el mismo, la misma escuela tiene una unidad didáctica a seis siete cuadras eh, que tiene una hectárea donde tienen los animales y, y toda la parte productiva vegetal también. Qué bueno. Entonces. Bien. Ah, es, Entonces, ese, ese. sí, se dividió en dos eh, en las charlas, una en el edificio central y otro en, en una carpa en la unidad didáctica productiva. La verdad ese, es que esos dos sistemas estuvieron divorciados o estuvieron un poquito conjugados, digamos puede ir a un lado y a otro y volver ¿no? o más o menos lo que el que vos ibas a un lado y ya te quedabas ahí. Mira, eso lo, hubo como una tendencia a quedarse en un solo lugar, digamos. No hubo una tendencia de ir y volver, podías, tenían la posibilidad, hubo gente que sí lo hizo, pero la tendencia fue quedarse en un solo lugar. Mira. Y lo, bueno, los comercios de esa de esa cuadra, la verdad que se han sellado la siesta y esta siesta no la sellaron, así que trabajaron, trabajaron muy bien, eh, así que muy contenta la, la gente también del pueblo, ¿no? Claro. El movimiento, el movimiento turístico también, que hubo gente que... que ¿Tenés idea cuántos habitantes tiene Quilino, Juan? Aproximadamente 15.000 habitantes. 15.000 habitantes, está bueno. Sí, sí, sí. que así que los lo comercios contentos y la gente que más o menos fue a un lugar ya se quedó ahí. No no, no volvió al otro lugar, ¿no? ¿No? Sí, sí. Bueno, y Y Después, disertaciones que hayan llevado mucha gente, que haya llamado más la atención, ¿sabes algo? Y no te lo puedo decir porque no, no pude ir y volver, <risa> dos o sea, yo me quedé en, en la unidad productiva. Ajá. Así que, pero sí en la unidad productiva, bueno, lo que fue María Humada Carlos Cordiviola, Tomás Vera, eh, Pablo Toboranzo, tuvieron público. Eh, muy bien, yeah. sí. Muy bien, bien. Yeah. Después llegó el ministro de Educación estuve dando una vuelta por la unidad productiva y bueno, eso concentró mucho las, en la atención. Eh, justo ahí José Camino estaba haciendo la ecografía cabra, lamentablemente, ah, lamentablemente no había ninguna preñada, así que bueno. No, ahí, no se pudo ver el cabrito el chiquito adentro. Claro, pero aprovechamos que estaba la chancha y el ecógrafo de los chicos de Analyzer, que bueno... Tuvieron la, la, la, la gratitud de, de pagarle a los chicos de la sede de para que vinieran al congreso Ajá. y pudieron hacer la ecografía a la, a la cerda y bueno, eh, muy contento porque habían contado varios sarditos, no no se puede calcular la cantidad, pero eh, ayer parió la chancha, así que hubo 11 sarditos. Muy bien De estaba sí. preñada y parió al, al otro día Qué bueno, qué bueno Así que el, el mismo ecógrafo que fue pensado para una capacitación en cabras y abejas Y usó un cerdo y andó perfecto Sí, sí, sí Qué bueno Sí, Juan, y me contabas esta cuestión del clima ¿Acompañó? ¿Estuvo más o menos fresco o ya hizo mucho calor? Me sí, parecía la sí. cuenca del sol Así que con eso te <risa> Porque esa seminicencia cruel eje, qué bárbaro, que no es el calor que ha he hecho ayer y anteayer, qué cruel ¿No? Claro, sí, sí, pero aparte con la humedad, con todas la, toda la, uh, las alternativas de... Con toda de, la comparsa de, Sí, de, de cruel eje. No, y después, bueno, estuvieron participando productores de la costa, de, de acá de Girino, de, de los Cagadillos, de las Chacras, así que muy contento porque pudieron participar bueno ayer como hubo una una cuestión visita claro, eh, ayer seguía la cuestión del turismo no que era lo, el complemento de la cuestión caprina sí sí bueno hubo dos productores ahí Beatriz Juárez y Lucas Soria que pudieron mostrar su producción eh. a Beatriz le hemos entrevistado sí exactamente sí sí, sí, sí. Y bueno, Lucas Soria que también es apicultor, bueno, todos los productores de acá son de la agricultura familiar que no solamente ponen los mismos huevos en una misma canasta, sino que tienen varias producciones. Y muy contento porque está todo florecido, así no, que los chañares es... están muy, muy amarillos y toda la flora, y... el palo amarillo también está florecido, o sea, mucha, mucha Hay floreación. mucho laburo de abejas, mucho sí. laburo, mucho laburo. Sí, y sí. de apicultores, ¿no? Porque... Lo peor sí, sí, que en no, no, esta época. No, no dan y encima ya están esperando la floración de la de así, que, uh, así que al palo. Muy bien. Qué bueno, qué buen inicio de temporada, cuánto me alegro. Eh, pero qué bueno eh, la organización, Juan, le metieron mucho a la organización, hubo más de 20 charlas el día jueves realmente, mucho laburo ¿no? Eh, eh, sostener la audiencia, sostener esto que decís vos, creo que si ha sido altito cuerpo, 150 y ponele que no estén los 150 todos juntos en un aula, o en un galpón o en un salón, pero va gente rotando, es mucha gente más los chicos ¿no? que los chicos con los estudiantes realmente van duplicando esos números y, y se van moviendo ¿no? no realmente qué lindo congreso, qué qué maravilla de organización, qué bien. Mabel debe estar muy contenta, además de cansada, pero debe estar muy contenta, Mabel, el, el, la, la jefa del municipio, la, la, la intendenta de Quilino. Pero... Eh, es así como vos lo decís, Miguel, y bueno, ya nos, ya nos puso a trabajar de nuevo, se dijo, che, esto hay que evaluarlo, y el año que viene vamos por el segundo congreso, así que ya estamos pensando en el segundo congreso de capital de vos, y sí. educación en territorio. Bien, y con respecto a eso, va después vamos a adelantarnos a la evaluación. ¿Qué, qué viste vos que podría mejorar, Juan? ¿Qué piensas en eso? mira no, nosotros, yo, yo también estuve haciendo el relevamiento de qué habían visto, qué se puede mejorar, y todos nos dijeron que, bueno, todos en un mismo lugar, en un solo lugar, donde las disertaciones estén ahí, que que, bueno la cuestión más pedagógica que habíamos pensado que está bueno habría que verle cómo le damos una vuelta a Rosca para que los docentes lo puedan a, a aprovechar y, y que, que bueno, ahí la, la, la coordinadora local de, de educación Liliana Londres estaba muy contento quedó quedó con ganas de más eh, de Guillermo Ferrer que tuvo con los docentes, entonces muy probablemente Eh, en estos meses se, se organizan de nuevo para un taller con docentes exclusivamente para ah, terminar de desarrollar esta, esta parte porque faltó tiempo, eso es lo menos lo, lo que yo escuché. Eh, pero bueno, que, que, que, que estuvo muy buena esa parte y que, que podemos hacer mucho más, eh, más organizada la cuestión Y, y apuntar a los docentes que trabajan con alumnos en la cuestión de transferencia de tecnologías disponibles para la producción caprina, ovina y porcina en este caso, ¿no? Sí, bueno. sí, no solamente eso, sino también que hubo muchos chicos que que tienen varios proyectos que al menos con, con el ministro de Educación y, y otra otras secretarías del del gobierno de de, de Córdoba Eh, querían apoyar este tipo de, de proyectos para que sean ya emprendimientos. Entonces, bueno, estaban viendo de, de dar alguna vuelta de rosca de en eso para que los chicos puedan, aparte de lo que ellos innovaron, que le puedan agregar ese valor y que lo puedan llevar a, a, a que sea un, después un negocio, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y después también hubo reuniones de, de mesa política. Digamos, el secretario Marcelo Calles se reunió con con el movimiento campesino, para ver cómo siguen con los testeos de, de brucelosis y, y, bueno, empezar a, a mirar la provincia, donde hacer los próximos pasos, digamos, para el testeo de brucelosis y, y seguir con esta campaña de que eh, Córdoba está siendo libre de brucelosis, al menos no se ha detectado. Y, bueno, es la buena forma y, de claro, La claro. forma de saber es monitorear eso permanentemente, sí. Exacto. Ah, qué bueno Juan así que encima hubo eso ¿no? Una, una articulación político con las organizaciones de productores también para seguir viendo seguir trabajando la cuestión de la sanidad en términos territoriales digamos en términos más masivos más grandes sí, sí después bueno esta, esta parte de, de analizar que también ta, estuvo eh, con los veterinarios locales ofreciendo sus productos de cógrafo eh, hubo también esa mesa de negocio también entonces Estuvo bueno, eh. Bien, bien, bien. Y lo, de lo de turismo, eh, cerca de 40 personas anduvieron circulando por ver la propuesta turística de Quilino y discutiendo sobre esa propuesta, el, que fue el segundo día, el día viernes. Exactamente, sí, sí. Salimos de la Casa de la Cultura, bueno, estuvimos en el monumento a Ana Linke, y después fuimos a la Casa de Piedra, al Tajamar, al visitando a la productora Beatriz Juárez, como su sistema de producción, como, como hace, ya tiene cuadritos para la venta, digamos, también. Eh, después fuimos al santuario de, de la, del pueblo ahí de Villaquilino. Eh, después fuimos al balneario donde bueno están todas las instalaciones para el turismo. Uh -huh. eh, después fuimos a lo de Lucas Soria, donde vimos la producción ya con un, una, con un agregado de genética boer. Eh, después volvimos al vivero, hicimos una cata de, de, de vinos y, y, y las variedades de citrus que hay para ofrecer en la zona y, y las pasas o, o las vides que criollas, que bueno ahí estuvo el, el doctor Horacio Brito hablando sobre esta temática y cómo se está fortaleciendo en la en, en el pueblo y bueno, en las ventas que se han hecho a otros municipios. Eh, después fuimos al frigorífico, eh, donde bueno, nos atendió uno de los dueños y nos no, no hizo el circuito que va a hacer esto, y nos contó y nos adelantó que que tienen la idea de que a fin de año o a principio de año empiecen a con, con ah, la inauguración sí qué bueno, qué bueno así qué que bueno, bueno eso es, es decía nadie sabía pero bueno muy Ajá. probablemente que entre a fines de año o a principio de año no saben bien porque bueno Tienen que estar todas las autorizaciones del CENAS y toda esa parte burocrática, pero ellos están poniendo todas las fichas para que eso suceda. Qué bueno. Así que bueno. Ya eh, volvimos e hicimos una... No, nos dieron un canapé desde parte de la municipalidad con el, con el cocinero, chef... Eh, César Bustamante, que, que bueno, ahí podemos comer una cazuela de, de cabrito, eh, muy chica, muy espectacular, y bueno, ya se están preparando también desde el municipio para ir a, a la Feria Internacional de Turismo, eh, que va a ser en Buenos Aires. Perfecto. Bien, Juan. Juan, muchísimas gracias, realmente como que fuimos, nos sentimos muy cómodos ahí vamos a sumarle para el sábado que viene alguna entrevista a Pablo Toranzo para que nos cuente la cuestión de la comercialización que ahí el movimiento campesino le ha encontrado alguna vueltita de rosca más, alguna alguna mejora en la comercialización o, o al menos un afianzamiento de otro modelo de comercialización que lo querríamos charlar hablar con ellos, así que vamos a sumar eso, vamos a ver si hablamos con María Ahumada un poco por la cuestión más técnica productiva, pero eso Para el sábado que viene, quédate tranquilo. Ahora esta semana tenemos prioridad de, de encuentro de mujeres rurales que se realiza acá en Córdoba eh, de, la, de Latinoamérica, del Caribe, así que vamos a ir a, a Chumir, si podemos un par de horas ahí en ese en ese encuentro de mujeres. Eso, bueno, justamente estuvo Irene Escalante acá en, en el Congreso y bueno estuvo difundiendo esa actividad, esa, esa propuesta. Que es de Catamarca, ella, con el tema del cuero, ¿no? Sí. Ah, por el tema de cuero. A nosotros llamó... Eh, se puso en contacto con nosotros, María y Victoria, para invitar a la radio, al programa, al noticiero, más específicamente. Así que, dentro del grupo de los oyentes... Eh, hay gente que ya, Guadalupe Huerta, por ejemplo, se ha ofrecido que lleva va a andar, eh, Matías Mu eh, Giraudo también va a ir, eh, y también eh, una chica de acá de Los Sauces, de San Marco, que también trabaja con nosotros, que su especialidad son las es gallina, pero bueno, ella también va a participar de ese evento, así que vamos a ver cómo como la peleamos a a, a la y como cubrimos semejante evento. Pero bueno, ahí estamos con, con Mariana Victoria muy contento porque también tiene una dimensión interesantísima. Este encuentro de mujeres rurales en la provincia de Coro que hablan de 250 mujeres de toda Latinoamérica que van a estar ahí discutiendo cosas como la tierra, como el agua, Hay un amigo tuyo y mío también que va a estar disertando, conduciendo el panel un poco, Alejandro Benítez, eh, del tema de agua, que uno, fue uno de los responsables de todo el trabajo que se hizo en provisión de agua para las familias que en zonas rurales. Bueno, de eso viene este encuentro de mujeres rurales, Juan. Perfecto. Ahí, ahí vamos a ver si tenemos esas, esas eh, apostillas del, del test de de mujeres para el sábado que viene. Te mando bueno. un abrazo, Juan que puedan Un abrazo, vida, Miguel. y disfrutar la lluvia, que andes muy lindo, che Miguel una cosita más, eh, sí. Patricia Chagras dice que le llames cuando puedas ah, porque eh, quedó ahí en devolverte el llamado y con todo el viaje y toda la movida no, no pudo, no pudo. ah que... bueno sí era muy interesante lo que planteaba Patricia Chagra, una ganadería inteligente para la zona áridas y yo quería preguntarle eso a qué se refería así que bueno ya la la vamos a traer a la radio quédate tranquilo Bueno, bien, un abrazo muy grande bien. y nos seguimos encontrando en la llave. Dale, bueno. loco. un abrazo para vos, que andes muy bien. Chau, chao. Chau, chau. Ahí pasado Juan con estas apostillas del Congreso Caprino. Vamos algo de música, Gaby. Y la hora que viene lo escuchamos a Carlos Barabale. Y si podemos, a Mariana Victoria Vigo también. Vamos cerrando con eso la hora que viene. Así que listo, vamos por allá, Gaby. devastada por la ambición sin fronteras con menos gloria que pena y una cruz en la mirada. Su vida es una canción que atraviesa noches largas con un poncho de palabras tejidas en mi menor. Pregonando con valor eso que calla la gente, con argumentos conscientes y la humildad por bandera, ahí anda Bosquín Ortega en su raíz consecuente. Por tribunas de domingos Gana panes con su pregón Y la infancia de su canto Se ensombrece por el dolor La siesta de los potreros Resucita en su corazón dos piernas hechas de viento que fueron carne de clamor Malvinas vela en su vientre la inocencia del batallón y el alma zurda y morocha de Juan Cardoso goleador y en la noche de la villa, con el hambre por madrugar cuando las estrellas tienen la misma distancia que el pan el pueblo viene a buscarlo la sangre de la popular que le grita a Cardocito, te extraña la gente de allá. Acompaña su condición Imaginar con las manos Su camino cortado en flor Volando en chanfle su sueño Cerrada paloma el balón Una pierna en la mirada Mutilada sombra de amor La historia que callan otros Historia de inútil pasión, música en las cicatrices, los laureles de tu valor. Y en la noche de la villa, con el hambre por madrugar, cuando las estrellas tienen la misma distancia que el pan, del pueblo viene a buscarlo, la sangre de la popular. Que le grita Cardosito, te extraña la gente de allá Que le grita Cardosito, te extraña la gente de allá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 Las cuña las piernas y Cansado de gritarte es que solo quiero despertarte y por fin vio, tus ojos que lloran desde el fondo y empieza a amarte con toda mi piel Escarras abrazarte Y de sacar las manos, pero que libre vamos a crecer y rascó. Dioses escriben mis días en los calendarios del agua divina yo soy la semizá del agua divina del agua divina Esta ya de sabia tan incandescente en el surco nuevo, matando a la muerte con un tello noble de rumbo celeste, yo soy, yo soy la semilla de rumbo celeste. Rumbo celeste yo soy la semilla Historiarado Renazco en el verde Ritual del pasado Amor este pone Por la miel signar El rumbo al origen De mi pueblo agrario Yo semilla de mi pueblo agrario de mi pueblo agrario hombre trastornado por otro alterado gobiernos transgénicos te han abanderado comodities sube commodities baja pero no cambia el hambre de los que trabajan y para sembrar una hectárea con soja a diez familias campesinas desalojan de su madre tierra la de sus abuelos El fin regar con glifosato sus anhelos El fin regar con glifosato sus anhelos con este modelo ha crecido el estado y la verdad quien engordó sus arcas es Monsanto que comes pobre de mi pueblo pobre en la pacha no te ha desamparado se clave en tu memoria Porque en los campos Ya no se clave el arado Yo soy la semilla Soñando encendida Que un manto de nubes Me besa y abriga Porque tengo el alma De niña bendita Citan las flores por darme la vida yo soy la semilla por darte la vida por darte la vida.